Hola a todos, ¿qué tal? Soy Hora y esto es Productividad Personal. Bueno, después de estas tres semanas y pico de ausencia, estoy de vuelta por fin. Esta ausencia se ha debido a que me he mudado y bueno, si alguno sabéis cómo hacer una mudanza sin que destruya toda la productividad de tu vida, por favor escribirme y me lo contáis porque para mí ha sido horrible este proceso de mudanza. Han sido tres semanas de paro generalizado en todo lo que no es horario de trabajo y todo lo que no fuera la mudanza, y entonces, bueno, me ha sido imposible publicar, y además a eso le tengo que sumar, pues que gracias a la mudanza ha estado 15 maravillosos días sin internet, lo cual ha sido también bastante horrible, pero bueno, por fin estoy instalada en mi casa nueva, por fin tengo internet, o más o menos estoy en proceso de tener un internet de calidad, y, y estoy de vuelta, por fin puedo volver a publicar y puedo volver a, a estar activa en el blog y en el podcast. Bueno, no sé si recordáis que la última vez que, que publiqué un podcast estábamos todavía en la serie de gestión del cambio. Estábamos publicando diferentes artículos y diferentes podcasts todos centrados en cómo gestionar el cambio. Eh, nos quedaban dos artículos más en esta serie y el de hoy es eh, aquel que nos va a hablar sobre Qué hacer cuando somos nosotros los que dirigimos el cambio, cuando somos las personas que impulsan ese proceso de cambio, eso es lo que nos va a ocupar eh, durante el podcast de hoy y la semana que viene cerraremos este, este ciclo de temas de gestión del cambio hablando de nuestros propios cambios, de, de cómo tenemos que afrontar cuando queremos impulsar un cambio en nuestra vida, no necesariamente un cambio radical pero sí un cambio, un cambio importante que vaya a tener consecuencias significativas en nuestro día a día. Pero lo que nos ocupa en el día de hoy es cómo gestionar el cambio cuando lo dirigimos nosotros, cuando somos los actores, cuando somos los protagonistas de que ese cambio se produzca. Bueno, como ya hemos dicho, vivimos en un proceso continuo de cambio y tener capacidad para saber gestionarlo pues, es algo muy importante. Como, como hemos dicho en podcasts anteriores, pues hace años las empresas, las personas pues teníamos realidades muy diferentes ¿no? como mucho más estáticas. Lo habitual para casi todo el mundo era empezar en una empresa muy joven y ya pues estar ahí un periodo muy largo de tiempo, incluso casi toda la vida. ¿no? era muy común que la gente entrase con 20, veinte y pocos años en una empresa y, y que ya se pasara ahí toda la vida. Esto cada vez es, es más infrecuente y, y además cada vez suele estar más lejos de ser el objetivo que, que cada uno de nosotros busca. Por lo más general ahora las empresas para subsistir eh, tienen que estar continuamente en un proceso de reinventarse y en un proceso de cambio y nosotros las personas también muchas veces nos vemos pues obligados a cambiar de puesto o a cambiar de empresa porque necesitamos un cambio, porque ya no estamos a gusto haciendo siempre lo mismo esto antes quizás era menos habitual y ahora como decíamos pues vamos un poquito más a ello entonces hasta el momento hemos hablado de qué sucede cuando sufrimos un cambio impuesto ¿no? de cuando pues en nuestra empresa o en nuestra familia, en nuestra vida se nos impone un cambio desde fuera pero qué pasa cuando somos nosotros los actores del cambio qué sucede cuando somos los encargados de dirigir ese cambio para que esto suceda eh, no es necesario que seamos gestores en una organización y que tengamos equipos de trabajo a nuestro cargo Desde la escala más pequeñita, que puede ser nuestro entorno familiar, podemos ser responsables de muchos tipos de cambio. Vamos a hablar entonces de cómo dirigir un proceso de cambio. ¿Cuáles son las claves para dirigir este tipo de procesos de manera exitosa? Pues mirad, cuando te encuentres en un rol de actor del cambio, lo más complicado es conseguir que todas las personas implicadas eh, remen en una misma dirección. Para conseguir esto son necesarias fundamentalmente tres cosas. Lo primero es realizar un tipo de liderazgo efectivo, un tipo de liderazgo que nos sirva para el propósito que tenemos en ese momento. Lo segundo y súper importante, y es donde, donde se suele flaquear siempre, es saber entender a cada una de las personas que queremos involucrar en ese cambio. Y el tercer paso, el tercer punto, sería plantear el proceso de manera adecuada. Vamos a ir hablando punto por punto, paso por paso, de estos tres aspectos que hemos hablado para intentar Entender cómo tenemos que llevar a cabo ese tipo de procesos en los que somos nosotros los que generamos, los que impulsamos el cambio. Bueno, ¿qué significa ser el líder del proceso? Pues mirar. para liderar adecuadamente un proceso de este tipo es imprescindible analizar cómo vamos a plantear el cambio en tres, en tres sentidos. A nivel personal, que ya lo hemos hablado en los dos artículos anteriores de esta serie de gestión del cambio. A nivel relacional, cómo se va a gestionar directamente a las personas que lo rodean. Y a nivel organizacional, ¿cómo se va a plantear el cambio? Pues a nivel organización, valga la redundancia. Esto es importante dado que en algunas eh, ocasiones se realiza el planteamiento organizacional pero no el personal. Es decir, establecemos cómo se va a implantar el cambio de la organización sin plantearnos cuál va a ser nuestra manera de gestionar a cada una de estas personas que lo componen. Para explicarlo de una manera muy fácil, cuando se intenta llevar a cabo un cambio en una organización, En muchas ocasiones es como si quisiéramos plantear cómo vamos a cambiar mmm, el recipiente, una caja, por ejemplo, pero no nos planteamos cómo vamos a cambiar lo que está dentro. Nos planteamos la organización, cómo puede eh, afectar el cambio de la organización a sus diferentes niveles, qué cambios de, de estructura se pueden generar, pero esa organización está compuesta por personitas en las que en muchas ocasiones no nos planteamos a título individual, a nivel personal. ¿Cómo les va a afectar ese cambio o cómo lo van a tener que afrontar? En lo que se refiere al líder, solemos encontrar tres tipos de personalidades cuando hablamos de un proceso de este tipo y es lo que va a condicionar un poco de lo que estábamos hablando. Mira, por un lado están los, los líderes conservadores, que buscan siempre un cambio gradual, en el que se mantengan las estructuras, que siempre esté todo hecho muy paso a paso y que son siempre partidarios de las mejoras más continuas en lugar de los cambios radicales. Por otro lado, tendríamos los líderes iniciadores, que son aquellos todo lo contrario, ¿no? que no tienen miedo a los cambios radicales ni que impliquen eh, cambios en los procesos y en las estructuras establecidas. Al contrario que los conservadores, pues no tienen miedo a llevar a cabo cambios muy radicales que engloben a toda la organización y que puedan dar pues, quizá un poquito más de vértigo. Y por otro lado, también tendríamos a los líderes pragmáticos. Eh, que bueno, por explicarlo claramente pues son los más prácticos, pueden buscar grandes cambios eh, pero están muy focalizados en el resultado del trabajo van a intentar que los cambios que se lleven a cabo nunca pongan en riesgo el resultado final del proceso o, o, o del trabajo por lo que siempre pues buscan hacer los cambios de manera que no se llegue a poner en peligro el funcionamiento real de la organización Es muy muy importante, como siempre que hablamos de liderazgo, señalar que no hay un tipo de líder bueno y un tipo de líder malo. El mejor tipo de liderazgo es el que se adapta a cada situación concreta. Y por norma general, los líderes buenos o los mejores líderes son aquellos que saben cuándo aplicar cada tipo de liderazgo. Cuando saben a lo mejor ser muy pragmáticos, cuando hay que serlo. Cuando saben ser muy conservadores, cuando hay que serlo. ¿Vale? No hay un tipo de liderazgo que esté muy bien y un tipo de liderazgo que esté muy mal como un líder autoritario no tiene por qué ser necesariamente muy malo, sino que simplemente se trata de saber cuándo hay que aplicar cada tipo de liderazgo. Como decíamos, esto va a venir eh, condicionado por esas mm, personas que componen el cambio, evidentemente, y por sus personalidades frente al cambio. Como vimos en el primer artículo de esta serie, existen diferentes tipos de personalidades en lo que se refiere a cómo hacer frente al cambio. Y es fundamental que tengamos en cuenta esto, puesto que la manera que tengan cada una de las personas del entorno de afrontar los cambios va a ser lo que va a determinar cómo debemos de tratarlas, cómo tenemos que intentar plantearles ese cambio y va a ser lo que va a condicionar absolutamente la parte relacional de la que hablábamos con anterioridad. Para que este proceso de cambio se realice con éxito vamos a tener que pasar eh, por tres etapas en las que vamos a tener en cuenta todo esto de lo que estábamos hablando hasta ahora. Mira, la primera etapa sería la recolección de datos, pues lo hablamos casi siempre, ¿no? al final cuando queremos llevar a cabo algún proyecto o hacer algo con ciertas garantías de éxitos, la información es fundamental, por lo general tirarse a la piscina con los ojos cerrados no suele tener muy buenos resultados, cuando mejor conozcamos aquello que vamos a enfrentar, muchísimo mejor. Entonces, la recolección de datos, pues como su propio nombre indica, se trataría de recolectar, de recopilar todos los datos posibles de la organización y cada una de las personas que los componen. Repito, fundamental intentar entender las personas que forman la organización y no solo la organización en sí. Por eso es súper importante que intentemos obtener información de las experiencias de estas personas en procesos de cambio parecidos, en, en momentos que hayan tenido lugar con anterioridad que hayan sido similares. Cuanta más información tengamos, muchas más posibilidades de éxito tendremos. Es muy, muy, muy útil que sepamos cómo en procesos parecidos que hayan tenido lugar con anterioridad cómo esas personas los han enfrentado, si han tenido una actitud negativa frente al cambio, si han tenido una actitud positiva, si, cómo gestionan la incertidumbre, cómo gestionan este tipo de procesos, eso va a ser la información más útil y más interesante con la que vamos a poder jugar nosotros para afrontar un proceso de cambio o para, mejor dicho, impulsar un proceso de cambio con más o con menos éxito. El siguiente paso sería el diagnóstico, pues una vez que tenemos toda la información es el momento de que la interpretemos. Como hemos dicho, saber cómo interpretar todo lo que hemos recopilado pues para poder plantear el cambio de la mejor manera posible. Y el último paso sería la intervención, que es el momento de ponerse en marcha. Ya tenemos toda la información, sabemos cómo utilizarla y por tanto pues es el momento de iniciar. Ahora sí de tirarse a la piscina pero nos tiramos a la piscina pues sabiendo qué profundidad tiene, a qué distancia nos tenemos que tirar y casi casi la temperatura del agua, ¿vale? Es decir, podemos iniciar el cambio haciendo un uso inteligente de todas las conclusiones que hemos sacado y de esa manera pues acercarnos al éxito lo máximo posible. Bueno, pues llegados a este punto ya sabemos que existen diferentes tipos de liderazgo que podemos utilizar en un proceso de este tipo, sabemos que, ten, que vamos a enfrentarnos a diferentes personalidades, en las personas que, que, que formen esa organización o ¿no? ese grupo eh, respecto al cambio y sabemos un poco eh, cuáles son las diferentes etapas del proceso de cambio. Solamente para conseguir afrontar bien este proceso nos faltaría saber cuáles son los tres pasos fundamentales para lograr un cambio exitoso. Como hemos mencionado al principio, eh, pues no, no es necesario que para ser líderes en un proceso de este tipo trabajemos en una gran empresa o tengamos un equipo a nuestro cargo. Siempre vamos a tener que afrontar cambios en nuestra vida y seguramente vamos a afrontar cambios que, que impliquen a diferentes personas. Por eso es súper útil que conozcamos estos tres pasos imprescindibles para conseguir el éxito en un proceso de este tipo. El primero, como siempre, sería planificar. Es lo que decimos siempre, suele ser el primer paso en casi todos los procesos de los que hablamos en el blog, pero es que es muy importante, es súper importante que una vez tengamos toda la información necesaria y que hayamos diagnosticado cuál es el estado de la organización y de cada una de las personas que la componen, sepamos planificar cómo vamos a implementar ese cambio. Para esto tenemos que fragmentar el cambio en diferentes procesos, en procesos más fáciles, más pequeñitos y decidir el ritmo al que vamos a ir incorporando cada una de esas partes. Pues Si queremos hacerlo de manera más gradual, porque hemos decidido ser líderes quizás un poquito más eh, conservadores o si las circunstancias nos llevan a que debamos hacerlo de manera más brusca y tirarnos a la piscina un poquito más de golpe. El segundo paso imprescindible, imprescindible para poder hacer un cambio exitoso es comunicar. Para que el cambio no sea rechazado, lo más importante es que las personas que se van a ver afectadas tengan toda la información necesaria para afrontarlo. La falta de información genera incertidumbre y la, incertidum la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar porque genera inseguridad y genera malestar y esto nunca va a jugar a nuestro favor. Por eso es imprescindible dar la información adecuada, seleccionándola cuidadosamente y conseguir así minimizar el miedo que ese cambio siempre va a generar seguro, segurísimo que si os ponéis al otro lado entendéis lo que quiero decir cuando sufrimos un cambio que se nos implanta desde fuera y del que no tenemos información la sensación es terrible porque no sabemos lo que va a pasar porque no sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo no sabemos cómo nos va a afectar la sensación de incertidumbre respecto a un proceso de cambio es horrible y automáticamente va a generar rechazo por eso es muy importante que le demos toda la información necesaria obviamente seleccionándola de manera inteligente a las personas que vamos a implicar en ese cambio Y lo último pues, es la clave de esta palabra que acabamos de decir, implicar. Este es el paso que va a marcar la diferencia entre sufrir un cambio, entre sentir que me están imponiendo un cambio de fuera, o sentirme parte de él. Si una vez hemos dado la información necesaria, hacemos ver al equipo que son partícipes de las decisiones que se toman y que tienen capacidad de opinión y de actuación, vamos a conseguir reducir la resistencia a ese proceso y aumentar las ganas de intervenir en él y hacer que, que esa implicación aumente muchísimo. No es lo mismo para nada que te digan, mira, este es el cambio que se va a hacer y tienes que hacerlo sí o sí y tu capacidad de decisión es cero, a que te digan, mira, queremos hacer esto, queremos hacerlo de esta manera o de otra, nos gustaría que tú te encargases de esta parte, nos gustaría saber tu opinión respecto a esta parte, implicar a la gente de una manera o de otra, hacerlas partícipes, hacer que se cree ese sentimiento de pertenencia en el proceso de cambio que va a ser fundamental. Porque si no, el rechazo siempre va a estar ahí. Si la gente no tiene la información, si la gente no se, tiene no se siente partícipe de aquello que está ocurriendo y que les afecta directamente, la resistencia al cambio va a ser muchísimo mayor. Por eso es muy importante que le comuniquemos a la gente lo que va a suceder y que les impliquemos en ese proceso de cambio. Por último, para terminar, para cerrar una, una herramienta maravillosa... Para, para afrontar este tipo de procesos. Cuando empezamos hablando de la gestión del cambio, no sé si acordáis que os dije que, bueno, que lo que me había llevado a hacer esta serie de artículos es que recordé un mock maravilloso que hice con la Fundación Telefónica y que, que lo dirigía Bernardo Quinn, que era el director global de Recursos Humanos de Telefónica en ese momento, que bueno, lo ha sido hasta, hasta este pasado mes de febrero. Pues bueno, él nos propone un método que llama el, el mapa del cambio con el cual vamos a poder diagnosticar la posición de cada una de las personas de la organización respecto al cambio. Es una manera pues, de poder plantear de la mejor manera posible el cambio haciendo un uso inteligente de la información de cada una de las personas y también haciendo un uso inteligente de lo que sabemos respecto de la influencia que tiene el líder sobre esa persona, que también es muy importante. ¿no? Nos permite una visión gráfica muy ilustrativa de cómo se encuentran cada una de esas personas respecto al proceso que se va a llevar a cabo y de esta manera pues vamos a poder saber un poco pues por dónde llevarlas, cómo entre comillas manejarlas, cómo enfrentarlas mejor dicho para intentar que todo el equipo, todo el grupo reme en la misma dirección con este proceso de cambio. A mí es una herramienta que me encanta, lo que pasa es que por aquí es bastante difícil de explicar vale porque como os decía es muy visual. En resumen se trata de hacer un análisis de cada una de las personas que forman la organización colocarlos en un mapa eh, circular y así saber un poco pues, bueno, por dónde tirar con cada uno si queréis verlo que de verdad es súper útil lo tenéis en el blog olgacoyino.com barra cómo dirigir el cambio y además lo podéis encontrar también en el libro que, que publicó Bernardo Quinn en el que lo refleja que se llama Salvados in Extremis que lo tenéis en Amazon si no lo encontráis también está el enlace en el blog nada más, que espero que paséis súper buena semana, que espero que nos veamos el lunes que viene con este último podcast sobre la gestión del cambio que para todo lo que necesitéis me podéis encontrar en el blog olgadavino.com que estoy de vuelta con muchas ganas y nada más, que nos vemos el lunes que viene que paséis una semana súper buena gracias a todos, adiós